fronteras del futuro las atravesamos como siempre con Javier Sevillano muy buenos ¿qué tal? hola, ¿cómo estáis?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 Y del siglo XXI es ya la realidad aumentada. Claro, es a, a eso, mamma mía. Por yeah, ejemplo, yeah. otra de las cosas es que estas niñas, las que se han cantado por robótica y programación, han aprendido a levantar una casa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 Como, como, ¿no? y, y el científico investigador. Claro. Y, y, y a ellas las, las cuesta mucho primero que sí, les den esa oportunidad. Exactamente. ¿eh? Y ocurre una cosa que también, eh, por circunstancias que yo supongo que todos eh, adivinamos, si sí pueden comenzar con un interés en, estos, en, en, en estas carreras, pero mm, eh, hay un porcentaje importante de abandono.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 que pierda ese medio, ese, ese, miedo, perdón, ese miedo a no querer capitanear esos equipos, liderar esas Pero Es ese, ese, un miedo ese, que la sociedad, eh, que sus familias les, les ha metido, ¿no? Pues sí, no, no lo tienen pues por mira, naturaleza, lo tienen porque la sociedad eh, la cultura se lo está metiendo, ¿no?